Benvingudes i benvinguts al Revolucionant Consciències, el programa de ràdio de Justa Revolta. En el programa d'avui, que de fet és l'últim abans de tancar la temporada i de marxar de vacances, girarà en torn a la xerrada que va fer fa unes setmanes la Isa Benítez en el seminari d'estiu de Justa Revolta, sobre el llibre Caliban i la Bruja de Silvia Federici. Isabel Benítez és llicenciada en Sociologia i col·laboradora puntual del seminari d'Economia Crítica a Taifa. A la xerrada que va fer, la Isa ens, ens va fer una exposició basada sobretot en tres eixos. El primer va ser un resum sobre els principals punts del llibre. En un segon eix va relacionar l'explicació de Federici en el llibre amb la teoria marxista. I en un darrer punt va donar eines per a la facció i el debat entorn a com ens ajuda el llibre en la praxis política i militant. Us deixem, doncs, amb els fragments més destacats de la xerrada. Que els disfruteu. la idea central de, del calibán y la Bruja y del planteamiento teórico que nos hace Silvia Federici ¿no? que un poco las hijas de la memoria deberían de convertirse, devenir en las hijas de la inspiración ¿no? y la perspectiva histórica la memoria nos empodera nos da una, una, una visión que deconstruye la, la, lo que vemos convirtiéndolo de algo que aparentemente es natural, eterno e invariable en algo que en realidad es producto de la construcción ¿no? y eso nos permite plantear alternativas o nos permite dialogar con, con nuestra realidad y hacerla más satisfactoria como seres humanos ¿no? eh, Tesis fundamentales eh, a ver. Eh, Silvia, Silvia Federici Cuando se publica el libro del Calibán parece que sale como de la nada, ¿no? Y dice, oh, ¿de dónde ha esta mujer que escribe cosas tan interesantes? Y, y entonces, no sé, es interesante ponerla en contexto. Eh, la corriente de, de Federici es una eh, es una corriente que surge en, en, la, en el otoño caliente, en la Italia, en la Italia de los años setentas, que es una corriente que se siente marxista, que participa del análisis marxista y materialista de las luchas y de la historia, pero que no encuentra su sitio, ni teórica ni organizativamente, dentro de las estructuras de, de la izquierda rey, radical italiana. De la izquierda radical italiana del Partido Comunista, que ya no era tan radical en aquella época, pero tampoco de la autonomía operaria, vale que era estaba a la izquierda de... Eh, entonces, bueno, es que se de, debía un poco... Ella en aquel momento, en, el, en la resaca de ese desencuentro, de esa amargura, escribe o se refugia en la historia, o en, en el estudio de la historia, y escribe con otra compañera El Gran Calibán, que es el, un libro de el año 84. Y el, y el Calibán y la Bruja, en realidad, es ese libro corregido y ampliado y con mucha más documentación histórica, y con una novedad muy importante, que es que en su tránsito vital y militante, ella ve como en, en la era en épocas contemporáneas procesos muy similares a los que hay en el origen de la edad moderna y, el, y del tránsito al capitalismo producen caza de brujas ...producen misoginia, producen un, una disciplinación social que es recurrente... ...y que no queda acotada a un momento puntual, histórico, fundacional de, del capitalismo. Y la segunda cosa nueva que aporta el Calibán y la Bruja respecto a este libro del año 84 ...es la dimensión internacional, de cómo se relaciona la explotación de los, de los trabajadores... ...de la clase trabajadora en Europa con el tráfico de personas y la explotación de esclavos en el Nuevo Mundo, ¿no? y cómo se generan al mismo tiempo resistencia en ambos lados. La tercera cosa que brilla en el Calibán y la Bruja respecto al Gran Calibán del año 84 será que esta documentación de los movimientos de resistencia es mucho más exhaustiva porque, como ella misma dice, eh, tiene, tiene miedo de que se pierda la, la memoria de esos procesos y porque tiene interés en recuperar el sentido histórico de nuestro pasado común. Por eso ella profundiza y... E intenta documentar de una forma mucho más exhaustiva todos esos procesos de resistencia eh, así muy, muy rápidamente no eh, federis y nos dirá que en los siglos 16 XVI y 17 es cuando se ponen los fundamentos para la división y la jerarquización de la clase trabajadora ¿Vale? La cuestión es que en, en la forma la, la forma de organización social y económica premoderna tenemos un conjunto de, de, de, de los humildes, ¿no? del de proletariado medieval, como se le diría, que no es homogéneo, que hay diferencias, hay el, el pequeño campesino propietario de tierra, está el jornalero, que esta vez de tierra y eh, existe gente que tiene una posición económica un poco más de y otra que no pero en realidad hay una cierta homogeneidad de las relaciones económicas entre los entre el común luego después están los señores feudales y tal ¿no? eh, esta cierta homogeneidad de la transversal en realidad se, se fractura y se y se, y se fragmenta <coughs> a raíz del proces, de los procesos que se generan en, en este momento ¿no? que se concretarán primero en instalar la, el salario como una herramienta que divide ¿no? hay gente que será que tendrá acceso al salario y otra gente que no, que serán las mujeres o si tienen acceso al salario eh, como medio de subsistencia será de una manera muy restringida y subordinada al patriarca, al, al, al padre de familia Hay un proceso de reestructuración de la función social de las mujeres hacia... Eh, de, de O sea, existía una división sexual del trabajo. Las mujeres en la Edad Media no eran libres igual e iguales, evidentemente. Pero la, la, la división sexual del trabajo era mucho más... Eh, era mucho menos aguda y estaba menos jerarquizada de lo que sucederá después de este proceso. Y por otra parte, eh, aparece el fenómeno nuevo, que es el racismo, ¿no? Y la la, la división entre bueno pues eso lo, lo que será la, la peña de la metrópoli la gente de la colonia los esclavos a la gente sobre la cual incluso se duda si tiene alma ¿no? o sea, lo, lo, los pueblos originarios o sea, estas serían la, los tres grandes ejes en los que se fragmenta y se divide al proletariado medieval en este proceso de transición voy a respirar un poco <risa> eh... Eh, el asunto es que a Federici no le gusta mucho utilizar el concepto de transición porque transición parece que siempre alude a algo que es como no solamente un, un proceso un periodo intermedio sino como un, un proceso natural ¿no? de evolución que uno va evolucionando hacia un estadio presuntamente superior ¿no? Eh, y ella no le gusta utilizar esta palabra, por eso la pongo entre comillas. ¿no? Eh, la cuestión es que este proceso de transformación del modo de producción social, económico, feudal al, al capitalismo en, en Europa y luego después en, en el Nuevo Mundo eh, es el producto tanto de factores económicos como de factores demográficos feudales. Pero también, y aquí está lo grande, de 300 años de guerra de clases, ¿vale? No estaba escrito en ningún sitio que aquí fuera triunfal al capitalismo, ni el, el modo de organización social en el que vivimos, sino que hubo una guerra, duró 300 años, en Europa duró 300 años, y perdimos. Y en el nuevo mundo, pues, todavía están en guerra, y en algunas zonas del planeta también, ¿vale? Esto no, no es un proceso acabado, lo único que, desde hace 300 años, y sí que el capitalismo es hegemónico, pero no... No ha, no ha derrotado todos los rincones ¿no? y la, la derrota se concretaría esa derrota que sufrimos como proletarios medievales se concretaría en que se nos expropió la posibilidad de proveernos de nuestro, de, de, de los medios de, de o sea, de, de acceder a lo que necesitamos para vivir para reproducirnos ...de nuestros medios de producción... ...se nos expropió... ...las tierras comunales... ...se nos, eh, se nos expropió... ...o se nos quitó el acceso... a ...los recursos naturales... ...a los que antes se accedía... ...y a cambio... ...pues se nos obliga... Bueno, ...o sea, se, se genera un proceso... ...de asalarización forzosa... ...¿no?... ...como decía antes... ...pero que es diferencial... ...es decir, no sea... no ...o sea... ...sí que se asalariza... ...a los hombres... ...pero es lo que algunas feministas aluden como el contrato sexual... ¿no? Eh, a, ...a cambio de conceder ciertos privilegios a, a, a, a los hombres... ...o agudizar privilegios que tenían... ...garantizan pues una masa de personas... ...a las que se les orientará o se les dará una nueva función social... ...que es la de fabricar más personas para ponerlas al servicio del capital... Eh, ...hay una cosa en el libro que hay que tener un poco de cuidado porque hay tendencia a hablar de como si hubiera una mano invisible, unos planes secretos, una estrategia maquiavélica de, de alguien que tiene todo muy bien muy bien planificado y ejecuta de forma magistral, ¿no? No no, el capital no, no tiene espíritu, eso no. Esto es una, es una confluencia de factores y no hay o sea, la clase dominante evidentemente se organiza y hace sus planes, a veces le salen otras veces no, pero exactamente igual que nosotros nos podemos organizar y hacer nuestros planes pero la historia es el producto de una dinámica y de un choque de una lucha, como decía dentro de unos, unos vectores económicos, sociales y demográficos y ¿no? eh... Y la derrota, como decía, pues también pues es una derrota pues la instauración del, del tráfico de, de personas, el tráfico de esclavos. ¿no? Y es el, el, la, la, la, la institución del salario como línea divisoria del sujeto revolucionario. ¿vale? Al final nos encontraremos, ¿no? ¿Eh? Quien participa directamente de la producción es quien tiene acceso a un salario y es el, el, la excusa o la, el instrumento, y es, y es quien tiene acceso a, a recursos para adquirir bienes y reproducirse, ¿no? Entonces, se genera una masa de personas dependientes y que no es que no están excluidas del trabajo asalariado, sino que tienen... ...tienen un acceso... ...bueno pues como muchas habremos estudiado... La, ...las mujeres siempre han trabajado en el mercado de trabajo... ...pero muchas veces no han dispuesto de su salario... ...su salario siempre ha sido complementario... ...porque venía apoyado en que... ...como es complementario puede ser más bajo... ...¿vale?... Entonces, ...y es la, la, la dinámica de generar... ...fracturas, dependencias... ...relaciones de poder... ...dentro del seno del proletario medieval. Y como decía... ...bueno pues... ...mujeres reorientada a producir y reproducir fuerza de trabajo y al trabajo sexual producir fuerza de trabajo no es solamente parir personas sino también eh, educarla y amoldar a la nueva disciplina del trabajo porque espontáneamente a la peña no le sale trabaja a 40 horas ¿Vale? entonces eso requiere de un proceso y ese es la, el, esa producción y reproducción en la tarea de que se le lesigntan las mujeres y luego después a aparte de del de, bueno, sistema de educación reglada, pero eso ya mucho más posterior, ¿no? Y se refuerza el dominio masculino. Vale. Sí, vale. Pa' pues ti pegando chillía, ¿eh? Vale. Sí, sí, no, sí prefiero porque sí, sí. Vale. Eh Bueno, entonces las consecuencias de la derrota, como decía, se concretan eso, ¿no? En que se nos expropian las tierras comunales, se nos expropian. Yo estoy partiendo de la base de que la mayoría viniste la semana pasada y María Jesús Izquierda ya os puso al día de cómo funciona el capitalismo más o menos, más o menos, sino no no llego a todo, ¿no? Eh... ...y bueno, y entonces... Pues, ...se produce un empobrecimiento general de la población... ...porque, bueno, pues... ...lo que pasamos de lo que Federici llama la edad de oro... ...que creo que es el siglo XV... ...que hay una, una dieta increíble... ...o sea, es la mejor... que ...la dieta de los trabajadores de la época... ...no se llegó a recuperar nutricionalmente... ...hasta a principios del siglo XX... ...para que os hagáis una idea... Eh, ...bueno, pues... El, ...la restricción del acceso a recursos de subsistencia... ...pues genera un empobrecimiento generalizado... Al que se suma la revolución de los precios, un proceso inflacionario de la barra que hay discusiones acerca de si vienen muy más motivados por, por todo el flujo de metales preciosos que vendría del nuevo mundo o si también influyó las dinámicas de especulación Cambi lo superficial.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 Com, com tiastava cam. Com vil so su carrera quando la noche subsiste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 Y, eh, bueno, es interesante la cuestión, ¿no?, porque esto, Federici dice esto, ubica el nuevo orden social, al, al, al capitalismo agrario incipiente y al, al capitalismo industrial, les colocan una situación un poco tensa porque tienen carencia de mano de obra, ¿vale?, y la última vez que tuvieron carencia de mano de obra lo que sucedió fue que subieron los salarios mogollón, porque se lo rezaban, y es la época dorada, ¿no?, Pero en esta ocasión hay, entra en crisis la provisión de fuerza de trabajo, parece que hay carencia de personas, pero en esta, en esta ocasión no nos beneficiamos de esa presunta relación de poder. Al contrario, ¿no? nos, nos, nos, nos, se intensifica el control y la reclusión reproductiva, es decir, las mujeres pierden progresivamente toda la capacidad de control sobre su cuerpo y métodos anticonceptivos y de control de la natalidad que habían tenido durante la Edad Media durante la Edad Moderna desaparecen y reaparecen pero siempre bajo el formato en el que la anticoncepción depende del hombre no depende de la mujer ¿vale? Eh, se generaliza la esclavitud, es también cuando se empiezan todas las políticas de fijación de la fuerza de trabajo a un sitio, ¿no? leyes que restringen la movilidad de la población la reclusión en las casas de disciplinamiento para vagos y maleantes, ¿no? y el asunto es que los salarios son muy bajos pero la gente todavía vive, ¿no? y come y, y hace bienes de consumo y esto es gracias a que como en las colonias están explotando esclavos la mercancía es mucho más barata y entonces permite sostener una política de bajos salarios y, y de contención, ¿no? Es, es un poco lo que decía antes, ¿no? que existe una, una relación y una retroalimentación entre lo que sucede en Europa y lo que sucede en el Nuevo Mundo y también respecto a las políticas de control y tal, ¿no? es... Eh, muchas de las herramientas y estrategias de disciplinamiento de esclavos en el nuevo mundo las importan a Europa cuando son necesarias y cuando se restringe el tráfico de esclavos las políticas de reclutamiento forzoso a parir y a reproducirse se importan en el nuevo mundo y se aplican a las mujeres de, de, de, del nuevo mundo ¿no? entonces... Eh, el, de hecho el, el libro, el título Calibán y la bruja alude a, a la ilusión, a la esperanza de que ojalá hubiera habido una alianza no que fuera de los trabajadores tanto de Europa como del de Nuevo Mundo pero también de las mujeres ¿no? porque tanto los pueblos originarios como las mujeres fueron los que más perdieron en todo este proceso eh, presuntamente civilizatorio ¿no? presuntamente que yo creo que en parte sí lo fue pero eso podemos discutir luego La clave de todo esto es que eh, la, la mecánica como parecía ¿no? Mecanismos de control reproductivo, expropiación del útero, en tanto que tú no eres dueña de lo que sucede con tu cuerpo, te lo han expropiado, obviamente. Aniquilación de todas las prácticas sociales, asociadas o sea, relacionadas con dinámicas comunales o dinámicas colectivas. ...dar privilegios a, a, a las cabezas de familia ...y luego después una política de terrorismo de Estado y eclesiástica... ...que es la caza de brujas, ¿no?... ...que con esto... ...o sea, eh... Sí, eh la, delación, ...la delación, la desconfianza del vecino... ...aprovechar rencillas, dividir y segregar... ...es la mejor manera de desactivar cualquier tipo de resistencia... ...y esa es la tesis que tiene Federici... ...la caza de brujas... ...que los hombres consintieran que cazaran y quemaran a sus mujeres... ...eh... ...es, es la derrota es la derrota es, es el síntoma de que ya no hay una cárcel si tú ya dejas que la decisión decida sobre el destino de tu compañero de, tu, de las compañeras de tu comunidad mal, mal asunto ya significa que se han desegregado y se han desmembrado todos los mecanismos de solidaridad, solidaridad social eh, es interesante también lo que dice es muy interesante que la cárcel de bruja que es un feminicidio y es clasista porque es sobre mujeres pobres no es sobre cualquier mujer Eh el, el, es interesante, pues eso ves que es un proceso que se repite y que, y que, y que, y que, y que no solamente se acota al momento inicial, sino que lo podemos de, de fundacional del capitalismo, sino que podemos rastrearlos en procesos contemporáneos de expropiación social masiva, ¿no? que esto, expropiación social masiva, es igual a pagar la deuda externa, planes de ajuste estructural y políticas del fondo monetario del Banco Mundial, ¿vale? Eh, decía que, que respecto a la Inquisición y la casa de brujas también Federici hace patente una cosa. Uno, a pesar de la gravedad del asunto, o sea, no me, las cifras bailan y hay veces que hay 200.000 mujeres o el 80% de las personas eran mujeres, ¿no? las cifras bailan pero proporcional y simbólicamente es brutal y sin embargo es un fenómeno histórico que ha pasado como muy desapercibido por la historiografía clásica, no la historiografía potente e incluso ha pasado desapercibido en los análisis de la historia de la sexualidad a pesar de que si alguien coge un día yo qué sé, el martillo de las brujas o cualquier proceso inquisitoriano que se leen los interrogatorios el interés que tenían los señores inquisidores en cómo era el cuerpo y la anatomía sexual femenina y cómo era el clítoris es brutal o sea manuales de anatomía y de sexología a morir y en la inquina o la, o la, el seguimiento y la persecución de prácticas sexuales que no fueran que no fueran reproductivas reproduciva sin embargo tampoco forma parte del análisis que hace del de análisis de la sexualidad que hace Foucault no y de los mecanismos de control del cuerpo la, la biopolítica Y también es interesante tener muy en cuenta que, aunque el, la caza de brujas es, es una iniciativa del Tribunal de la Santa Inquisición, en realidad los sitios en los que el proceso de persecución y ejecución, y hubo más procesos, no son donde la Iglesia Católica tiene más poder, sino que paradójicamente parece que es más fuerte en países que son protestantes. Y también es interesante, o donde hay un fuerte, una fuerte presencia protestante, y también es interesante recordar que el factor que hace que sean más intensos o más sangrientos es no tanto la presencia de la Iglesia Católica, sino si se han realizado o no procesos de expropiación de tierras comunales. En zonas de Irlanda, donde no hubo expropiación, no hubo caza de druja. En zonas de Escocia, o sea, al norte, de Escocia, creo, o al, norte, eh, al norte de Escocia no se expropiaron tierras comunales, no hubo caza de brujas, al sur de Escocia hubo expropiación de tierras comunales y hubo una intensa caza de brujas, ¿no? Y eso es lo que Federici intentó plantear, como decir, en realidad las principales perjudicaciones por, por este proceso fueron mujeres, mujeres lideraron procesos de resistencia, la caza de brujas es la caza del chivo expiatorio y del desarme, ...de la resistencia frente al, al proceso de, de acumulación. Y el, la tercera cosa que es siempre muy interesante recordar... ...es que la, la caza de brujas es un fenómeno de la edad moderna... ...no es de la edad media, no es un rollo de cuando la gente era supersticiosa... ...y entonces rezaban tres padres nuestros por la puerta... Que seguramente la Edad Moderna también hacen cosas esas ¿vale? pero es un proceso moderno es, es un proceso que se da al mismo tiempo que se instituye la ciencia, es un, un proceso al mismo tiempo que eh, se sientan las bases del Estado Moderno ¿vale? no es, es, es antes de ayer, para que nos hagamos una idea no se pierden las profundidades de la historia de, de la Edad Media ¿no? el resultado final pues eso es eh, la instauración de un patriarcado salarial ¿por qué? porque es un... Eh, ese tenemos un modo de producción capitalista que se fundamenta en relaciones patriarcales o, pre, pre, o sea, en, en su ejercicio, en el que, como dice Federici, la esclavitud del trabajo doméstico sostiene la esclavitud del trabajo asalariado, donde se agudiza la división sexual del trabajo donde se gesta la nueva feminidad, esta de la mujer asexual, obediente, hacendosa, amante de sus hijos ¿Vale? una nueva ética del trabajo del el trabajador templado disciplinado, productivo puntual vale y entregado al trabajo bien hecho porque trabajar en hecho siempre queda y se agudiza la división interna de clase trabajadora como decíamos antes y por su supuestoísimo pues todo el catálogo de cosas que se salgan de lo que hace más productiva la dinámica para el capital la homosexualidad las prácticas sexuales no reproductivas eh, o las prácticas sociales comunitarias que no son no son que favorecen la creación de vínculos comunitarios ¿no? esta es la época en la que los bailes y las danzas de la cosecha se sustituyen por procesiones ¿vale? o sea es, una, es un rastro de la historia de la cultura popular bastante bastante interesante da, da pincelados muy chulos el libro con respecto a Marx ¿no? que ella tiene do, dos principales frentes de demarcación ella intenta desmarcarse tanto por un lado del feminismo postmoderno así en el sentido amplio no le entra en etiquetas para no ofender a nadie ¿Vale? Feminismo posmoderno y por otro lado el marxismo, el marxismo el marxismo anda por casa, ¿vale? El de los partidos comunistas y de las organizaciones comunistas. Y cuando digo comunista digo trotskista, estalinista, marxista leninista, ortodoxo, maoísta, ¿vale? Ellos se demarcan de estas dos cuestiones. Respecto bueno, es, esta es esta la cita típica de Lenin, digo porque claro, sabe cosas interesantes siempre y cuando se iban para intervenir en la realidad. Intervenir en la realidad es necesario, pero si interviene sin tener ni idea, la realidad barda ¿vale? Entonces, yendo eh, rapidillo. Respecto al feminismo postmoderno y a todos los estudios culturales, que vienen un poco de la segunda ola y que han dicho cosas interesantes, pero como estrategia política no sirve parece ser que a Federici y a mí no nos sirven para mucho ¿no? y dice el género no debería ser considerado como una realidad puramente cultural sino que debería ser tratado como una especificación de las relaciones de clase ella reivindica permanentemente su marco marxista ¿no? su marco materialista de, de la cuestión y continúa ¿no? eh, estas son citas de un libro que acaba de editar Traficantes de Sueño que recopila artículos de Federici, porque como el Calibán ha batido récord, han hecho una recopilación de artículos de que se llama el libro Revolución 1.0, y es gratis común y es descargable igual. ¿vale? La esclavitud no es una condición mental cuya liberación pueda realizarse únicamente como un acto de voluntad. ¿no? Esto es en relación, yo lo pongo en relación a todas estas estrategias de performación del género, individualmente o, o, o con grupos pues, de afinidad ¿no? eh, hay la performatividad del género siempre tiene unos límites ¿no? unos performan unas coordenadas y hay gente que tiene unas coordenadas más amplias y otras que más estrechas y, y entonces cuando no se puede performativizar el género cuando solamente se habla de un acto de voluntad al final lo que sucede es que la gente se siente culpable se criminaliza y al final no produce el efecto contrario de lo que en principio se desearía Ajá. pero también le dice a nuestros amigos los marxistas de realidad, la historia de las mujeres es la historia de, la, de, la, de las clases es la historia de la lucha de clases y entonces le dirá no habéis considerado como el capitalismo ha reestructurado profundamente la manera en que la gente da luz y cría a los hijos y la manera en que los trabajadores reproducen su existencia ¿no? No habéis tenido en cuenta en la valoración de conjuntos de la transición o de, del, del feudalismo al, al capitalismo cómo esto afectó a la estructura de la clase Trabajadora y en especial de las mujeres. Solo que critica se criticaba Federici. Y añade, habéis naturalizado la demografía, ¿no? Los movimientos de población no son naturales, vienen condicionados por cuestiones socioeconómicas. No, no las maltusianas, otra, ¿vale? Y, y la división y, tampoco, y también habéis naturalizado la división sexual del trabajo que se produce, opera dentro de, de la familia y si dice Federici todo esto está determinado social e históricamente y está recorrido por relaciones de poder y por lo tanto aquí hay un escenario de lucha hay un espacio de combate así que dice este, este feminismo operario o este feminismo del que viene Federici que dirá queremos un análisis del, de la relación del patriarcado y el capitalismo de verdad pero sin caer en metafísica ni en categorías transhistóricas esto quiere decir que mm, queremos ver cómo se relaciona el patriarcado y el capitalismo y no no queremos no creemos que exista una esencia femenina que se afectó en el plectoceno superior ¿Vale? y que y que que existe una, una natura, y que además es invariable y inmutable a lo largo de la historia ni tampoco creemos que en nuestros genes estén el amor maternal y la, y la propensión a la cura o otros la propensión a la caza o la visión así o así ¿vale? cosas de estas de, de la sociobiología ¿vale? y, pero tampoco nos sirve hacer un análisis que invisibiliza las necesidades de los humanos de nosotros, de los trabajadores como seres humanos enfocándonos únicamente desde la perspectiva del capital. Desde la perspectiva del capital solamente somos trabajadores, solo somos fuerzas de trabajo, no somos personas que se reproducen, que viven, que sienten, que crean y que tienen capacidad de transformar su entorno más allá de lo que el capital le requiera. ¿no? Porque si hacemos esto, si solamente nos enfocamos desde ahí, el sujeto político es el trabajador del metal. ¿Vale? Y cuando y lo que dice Federici y lo que dice su amiga María Rosa la Costa o la Selma James, eh, cuando a mí me vienen las amas de casa de la nuestra trabajadora diciendo que ya yo no estoy, yo quiero hacer algo porque yo no estoy feliz, me dice, "No, tiene que incentivar a tu marido para que monte el pollo en el sindicato." Y haga una huelga en la en la extra", y dice "Y todas estábamos aún a ver a un hombre de la cadena de montaje ¿vale? <risa> eh, y decía cuando ella decía cuando teníamos que dar esta respuesta es que aquí algo no cuadra algo algo no está algo no está funcionando y después bueno, pues viene la amarga historia de cómo dentro de las propias organizaciones marxistas autónomas, anarquistas y de todo tipo se reproduce la división sexual del trabajo o se, no se hace un análisis real de, de, de de la caja negra, ¿no? De la producción y el mantenimiento de la merc de mercancía fundamental para el capitalismo, que es la fuerza de trabajo. Entonces, después de todo este grandioso catálogo de de, bueno, de reproches, la pregunta es, ¿y nos sirve Marx en la lucha como a, como adonas de la clase trabajadora internacional? ¿Nos sirve? ¿Sigue siendo un instrumento emancipador su marco teórico, lo es o no? Entonces Federici dice, obviamente sí, <risa> <risa> evidentemente sí, lo único que pasa es que necesitamos necesitamos hacer un replanteamiento y una punta ese rápido, el replantamiento que tener mucho ojo porque... Hay dos maneras de replantearse, ¿no? Una es tener un enfoque general y ver cómo ir encajando las piezas y la otra es la técnica del Frankenstein, ¿vale? De para esto cogemos esto, para esto cogemos lo otro y cuando lo ponemos en relación no se, se nos generan unas contradicciones de la barra, ¿no? Entonces, no estamos libres, nunca jamás estaremos libres de contradicciones, nos equivocaremos mil veces, pero... Eh, lo interesante de Federici es que no renuncia a tener un marco ni comprensivo, a poner en relación todos los fenómenos ¿no? de, de, de opresión que se dan en el capitalismo. Y esa es la herramienta potente que yo creo que, que nos ofrece más ¿no? Que nos permite, nos da herramientas teóricas para emanciparnos como clase trabajadora. Pero para emanciparnos como clase tenemos que superar las divisiones internas que se nos han construido y se nos han reproducido y nos agudizan, ¿no? Le jour se lève, enfin nouveau est un grand mot Ils se ressemblent tellement tous qu'on ne fait plus gaffe aux alentours Les gens se bousculent, se marchent dessus en fête mais ne se regardent plus Chacun reste dans sa tête, assis à l'arrêt de busses Je vois cet homme, le regard vide Comme chaque matin, il part au chantier Mais n'en a plus envie Ça fait 30 ans que ça dure le même train, -train Mais il doit bien nourrir sa petite famille Même s'il sent sa vie mourir Lui qui dans sa jeunesse s'est battu Pour la France et comme retour de pièce Comme beaucoup n'a eu droit qu'à son ingratitude Il perd un bon avenir pour ses gosses Dans un pays qui s'efforce à mettre des bâtons dans les roues à ceux qui n'ont pas la bonne face Puis un bride voulait qui s'ouvre Une vieille dame à sa fenêtre Qui regarde le monde tel un tableau Dans lequel elle ne veut plus être Où les époques passent comme des saisons L'ancienne est morte Et chaque soir elle s'endort avec de ne plus se réveiller Elle se sent seule en bas Les gens de sa vie sont partis Et elle part... En vie, n'attend que le dimanche pour aller Choisir des fleurs afin d'aller au cimetière Se recueillir auprès de son mari défunt Puis un rire de petite fille vient ensoleiller la rue Elle court dans tous les sens, la joie de vivre La vie dans son état pur, qui s'émerveille Devant la rosée du matin, pleine de regard de maman et maman qui vient ici et donne-moi La main, la tête baissée, elle obéit D'un air un peu déçu, puis la relève voyant La vieille dame à la fenêtre au-dessus Échange de regards bref, bref mais signifiant Intincelant les yeux de la vieille dame qui murmurait Doucement, cueille ta vie avant Qu'elle soit emportée par le vent, vie, avant qu'elle soit bîmée par le temps cueille ta vie chez la fort et ne l'enterre pas dans le rang ne la laisse pas s'envoler loin tes rêves cueille-la dès maintenant cueille ta vie avant qu'elle soit emportée par le vent cueille ta vie avant qu'elle soit abîmée par le temps cueille ta vie chez la fort et ne l'enterre pas dans le rang ne la laisse pas s'envoler loin tes rêves cueille-la dès maintenant un peu plus loin ce jeune garçon assis sur des cartons entouré fouté vite il n'attend plus rien que les victime d'une fille qui n'a plus voulu prendre en main prisonnier du bitume il s'est construit son monde très loin un monde intérieur riche. Où lui seul est souverain, royaume imaginaire qui ne laisse plus rentrer la cruauté des humains Il n'a plus la notion du temps, enfermé dans sa tête L'enfant lui pleure à chaque instant où la tempête s'arrête Puis une femme sort de chez elle, lunette de soleil Qui cache des larmes et l'hématome d'un amour passionnel Fruit d'une union virant au déboire, à double tranchant Devenant coupant le soir lorsqu'il commence à boire Elle a perdu l'homme qu'elle aimait Volé par l'alcool, attendant toujours son retour Et repoussant toujours l'ultimatome culpabilisant et léser l'amour en t'aveugle, surtout quand la vue donne envie de se crever les yeux J'ai un homme style à cinquantaine, sort de sa voiture Costard, cravate, tête droite, avance avec fière allure Mais dans son ombre on peut lire celle d'un homme triste et seul Pas d'amis, juste des gens intéressés par son fric, il les a tous perdus Sa famille et ses proches, faute d'un ego des mesures Et trop d'écreurs dans les reproches, et aujourd'hui A fini par comprendre dans son malheur Qu'en étant seul, même sous l'argent du monde n'a plus de valeur que globalmente son comunes porque su enemigo el capitalismo pero que en realidad en el orden de prioridades y a la hora de establecer las luchas a veces no, pueden, no tienen por qué coincidir a veces entran en conflicto ¿no? y eso hay que tenerlo en cuenta el, es algo así la, lo que se dice Federici el patriarca lucha por tener más un salario más alto las mujeres asalreadas luchan por tener más tiempo libre porque cuando acaban la doble jornada y la doble presencia necesitan tiempo para ser personas vale y, y estas son las dinámicas a mí se me ocurre por ejemplo un caso concreto en el que se ilustra muy bien esto que era un, una lucha de era en murcia hay una, una playa que había una explotación de estas de minerales que eran super lesivas que generaban muchos residuos y que destruyeron la, el país bueno destruyeron el paisaje y lo hicieron tóxico entonces hubo una posibilidad bueno la empresa que explotaba la mina Quería cerrar. Los trabajadores hicieron huelga para que no cerraran la fábrica y el acuerdo que les propusieron fue que para poder continuar con la explotación lo que iban a hacer era abrir una mina a cielo abierto a medio metro más allá. E implicaba riesgo de bueno, pues de derrumbe, de ampliación de la toxicidad y tal. Y las mujeres de los mineros estuvieron en contra de la huelga que hacen sus propios maridos porque no que, o sea, estaban en contra del acuerdo que habían firmado sus maridos porque en realidad ahí había un conflicto tú estás luchando por el salario a corto plazo estás mirando que vas a tener trabajo para hoy, para mañana y para pasado y yo estoy viendo que la semana que viene los niños se me mueren de cáncer o me quedo sin casa ¿vale? y a mí ese es el tipo de situaciones en las que vemos que entran en conflicto pero bueno, yo creo que, sé, que se pueden encontrar momentos de... y los hay, de confluencia, ¿no? Es... Eh, ¿cómo es? No hagas... haz el amor y no horas extra <risa> Yo creo que es una de estas consignas que, que agrupan ¿vale? Y... así rápido una cita de esas de más en él es la de, bueno... Las armas de la crítica no sustituyen a la crítica de las armas. Por mucho que tengamos la razón, al final aquí tenemos que hablar de conquistar el poder. Porque no te la van a dar, por mucho que la tengas. Para mí, globalmente, de, del tema de, del planteamiento de Federicio, yo me quedo con que Solamente es posible un feminismo marxista crítico desde la perspectiva, bueno, teniendo en cuenta lo que dice Lebovi, que no me puedo extender porque si no, no, desde la perspectiva de, de trabajadores concretos, o sea, de, de, de tomarnos a nosotros mismos como personas en su conjunto, no solamente como trabajadores asalariados, sino como personas porque pues, necesitan un entorno sano en el que vivir que necesitan eh, unos espacios de creatividad y de sociedad ¿no? e integrar esas necesidades son necesidades fundamentales que se tienen que tener en cuenta a la hora de plantear la unidad de clase la lucha contra el capital es la lucha contra las divisiones que el capital nos impone y esto significa aceptar, aceptar y asumir que la clase trabajadora tiene sexo, tiene raza y tiene nación Porque si no, el sexo, la raza y la nación se convierten en herramientas de división que nos debilitan de cara a enemigos. Y esto no significa que haya que eliminar las diferencias, bueno, si de, de, de, de nación o, o que todo el mundo hubiera que ser el mismo color o todo el mundo hubiera que tener el mismo rol de género o la misma orientación sexual. Sencillamente se trata de que eso no sea un problema a la hora de organizarnos como trabajadores para enfrentar el capital. Para mí, globalmente, de, del tema de, del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 Vale. Y Vale, ya está. Entonces, después de este de toda esta historia, ¿no? Eh, ¿dónde estamos ahora? Estamos en el momento en el neoliberalismo Desde los años 90, hay una guerra declarada contra las mujeres. No es gratis que si tú dices por ahí, en según qué sitio, que eres feminista, te digan, "Oh, eres feminazi" o que esté este mal visto, ¿no? Yo no soy feminista, yo soy yo por la igualdad. ¿Vale? Eh, también hemos, y es un proceso es una guerra es una guerra no declarada que, que se ejecuta magistralmente en Estados Unidos en el último reino unido y con los programas de ajuste estructural y, y que bueno hay un libro de se llama susan Faludi y que es llama precisamente reacción la guerra no declarada contra las mujeres que lo documenta a la perfección desde el ámbito de la moda la organización del trabajo la, todas las diatribas de ser buena madre si trabajo fuera de casa o no ¿Vale? Toda esta literatura que la revista femenina femeninas, eh, los cosméticos vendidos con pata blanca, todo esto son cosas que se gestan en los años 90 y que tienen un efecto muy directo en intentar recluir a las mujeres dentro de, del espacio doméstico. <risa> Kicked a few up when he was hurt and the tears were sting in his eyes. His mother said, stop the mess, yeah girl, real boys don't cry. He learned in order to be a man he had to know how to fight. And at some very definitive rules for what's wrong or right. He never had the luxury so of being able to choose. So to him for being different, there was no excuse. Bigger was bustling on the corner, making some cash. When he bumped into some beef that he had from the past. He watched the guns raise and the bullets fly In disbelief as his friends all jumped in their eyes lift them in the garden, he didn't care if he died He was whisked by a power plate that sent him right It would have been fatal The shot in your head, they saved your life Though you always said chicks if you're dead Now do you care? With all know the clothes that they wear Would you rather if they left you there? Do you still care? Watch your friends wanna think Bé, esperem que hàgiu disfrutat d'aquests talls de la xerrada per qui no va poder assistir, per qui va poder assistir, doncs, per recordar-la i memoritzar una mica tot allò que, que ens explicava la Isa. Llavors, una mica per tancar, avui farem les seccions, seran unes seccions una mica més curtes, perquè hem vist que el programa se'ns ha allargat una mica, i llavors el que els volíem sobretot, primer, recomanar, òbviament, el llibre del Caliban i la bruja de la Silvia Federici, Llavors, recomanar-vos algunes autores que tant l'Aïssa va citar com la Maria Jesús d'Izquierdo en el seminari, que són autores marxistes feministes, que són molt interessants de llegir, com la Christian Delphi o la Maria de la Costa. I per últim, òbviament, pues, que reviseu el Facebook de Justa, el blog, etc. on s'havien penjat els documents estan tots per tot. allà penjats i els fem sí, revisant. Per al llarg del seminari. Llavors, recomanar-vos sobretot lectures per aprofundir. Durant en... aquest estiu, perquè els enforteu a la platja i pugueu anar fent dia per de cara al curs vinent. I llavors, res, felicitar Justa Revolta pel seminari, perquè més va ser un èxit sigut, de convocatòria. Ha sigut un èxit. Sí, ha sigut sí. un èxit de convocatòria, amb quasi pues, unes 70 persones, 60 persones no per cabíem, sessió. Sí, sí i llavors Exacte, res, felicitar tant, sobretot a, ja sabem que queda una mica lleig això autofelicitar-nos perquè veiem que aquest cop s'ho mereix i, I res, doncs, a, fins aquí acomiadar-nos, esperar que tornant de l'estiu tornem amb molta força a fer els programes de ràdio i seguim amb, amb el Revolucionant Consciències i desitjar-vos a totes i a tots un bon estiu un bon estiu a tots Heart. Love your neighbor as you love yourself Now, tell me Why can't you accept me as I am Just the way I am Now, And that's the reason why Mark and Cesar